A esta meditación, a esta meditación guiada de la técnica O'Oponopono. Esta técnica la ha creado el doctor Len, un psicólogo y chamán hawaiano, y consiste en arreglar un error. Significa enderezar lo torcido. Me gusta la definición de hacer lo correcto a nuestro propio ser. Él explica que con este mantra maravilloso logramos limpiar memorias de creencias antiguas. Logramos curarnos por dentro. En el OPO o no hay culpa. No es necesario revivir ningún sufrimiento. No importa realmente saber por qué, el porqué de los problemas, ni de quién es la culpa, ni qué los causó. En el momento en que usted、eh, nota dentro de sí algo incómodo en relación con alguna persona, algún lugar, algo que sucede, inicia este proceso de limpieza. Lo puede realizar en cualquier momento del día. Está pidiéndole por medio de este, esta técnica. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo para este problema. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy: respirar profundamente y pedirle a nuestra divinidad. Darle paso para que con su luz limpie nuestros recuerdos de pensamientos erróneos, nuestras creencias que nos limitan en cada aspecto de nuestra vida. Lo siento, reconocemos que algo, no importa qué, Penetro en mi mente y ahí está. Perdóname. Realmente, usted, cuando dice perdóname, le está pidiendo a Dios que le ayude a perdonarse. Te amo. El te amo transmuta la energía bloqueada que está causando el problema y hace que la energía fluya. Le vuelve a unir a usted con lo divino. Gracias. Dar gracias demuestra su fe en que todo está resuelto para el bien mayor de todos los involucrados. A partir de ese momento, lo que suceda después es determinado por la divinidad. Cuando usted esté completamente limpio de esas creencias limitantes, la divinidad fluirá en usted. No andará por la vida buscando más respuestas, las tendrá. Las respuestas vendrán a usted. Lo invito a sanarse y a sanarme. Porque sé que sanándome lo estoy sanando. Lo siento, gracias. Perdóname, te amo.